que nunca se me olvidó lo artesanal, lo llevo siempre encima mío, eso es fundamental. Salgo fumando un O Al menos me haga bailar, porque así me olvido de tanta gilada. No me quiero ni acordar por dónde a n d u v e ni qué voy a hacer mañana con mi vida. La mala suerte se avecina, decía el dueño de la tienda cuando corrió las cortinas y observaba que yo andaba por la esquina, melodeando por la cuadra, como viendo preparar una movida. p o r razón que me inventaron tantas causas, así que llegó el momento que tuve que poner pausa. Si la mala vida cansa y rompe todas las balanzas, jugué tanto con el. Hablo Que ahora tiene desconfianza, a u n que yo nunca quise volverme su amigo. Yo lo quiero bien lejos, pero él sigue de testigo. Cuando salgo, cuando bailo, cuando canto, cuando escribo. Cuando duermo está mi sueño, día y noche está conmigo. Yo sé bien lo que te digo. Yo no necesito letra, s ni pa escribir el mero mero se concentra. Solo viaja pa otra parte como lo hacen los poetas. Vuelve con el plato listo, no le p i d a la receta. A veces pienso que mi hora ya se está acercando. Lo miro a Dios y le pregunto si merezco tanto. 11月 n t 5日に15日に15日に15日に15日に15日